Venía adelantando que el día de hoy se iba a estar tratando la segunda vuelta de lo que es este proyecto de enajenación de lotes fiscales que baja del, del Ejecutivo. Bueno, la verdad que ha dado para hablar bastante en las últimas semanas、eh, a raíz de. Podríamos decirle quejas o por lo menos inquietudes de vecinos y vecinas. Se ha retirado uno de los, de los lotes del proyecto inicial y bueno, y el día de hoy se ha dado segunda vuelta. Desde el bloque p a r Manesa Cacho de Vicencia, con quien estamos ahora、eh, en comunicación,、eh, han decidido no acompañar en segunda vuelta. Así es, como dijimos en la primera vuelta, nuestro voto positivo fue justamente para abrir un espacio para el diálogo, un espacio para escuchar a las vecinas, a los vecinos, a los referentes, a los distintos colegios de profesionales y también para recibir la documentación solicitada al Ejecutivo Municipal. Durante estas semanas este, hemos estado escuchando. A las vecinas y a los vecinos, donde en su mayoría bueno, han rechazado el proyecto, si bien el Ejecutivo retiró el espacio verde ubicado en el barrio Don Bosco, hubo objeciones para las otras tres reservas fiscales. Bien, bueno, en ese sentido.、Eh... Por supuesto que esto va a dar que hablar ahora también, no una vez que se aprueba.、Eh, recordemos para quienes están escuchando en este momento que hoy ha sido、eh, votado en la segunda vuelta, se ha aprobado con la excepción de los votos o s e a en este caso votos negativos desde el bloque Pari, desde el bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo se viene trabajando en conjunto también con Juntos por el Cambio, que es el bloque de, en realidad al que pertenece Roberta s c a v o que es quien desde un inicio también había、eh, retirado su apoyo? Nosotros trabajamos como bloque par,、eh, de manera independiente a Juntos por el Cambio. Hemos recibido. Este, distintas inquietudes y también hemos participado en los distintos encuentros que se han este, realizado aquí en el Consejo Deliberante.、Eh, nuestra postura tiene que ver con nuestra votación en primera vuelta, donde dijimos que acompañamos para que se abra justamente el debate que corresponde entre la primera y la segunda vuelta、eh, para solicitar los informes, para nutrirnos de, de la información necesaria y, bueno, tomar una decisión lo más seria posible con respecto a lo que se va recolectando de, de toda. s De todos estos días.、Eh, nosotros tomamos esta decisión porque, bueno, como lo anunciamos en la primera vuelta, no es un cheque en blanco, necesitamos de nutrirnos de toda esta información. Y bueno, hemos escuchado a las vecinas, a los vecinos, y también hay que decir que los informes del Ejecutivo Municipal no fueron,、eh, no, no, no llegaron, no, no fueron ingresados al expediente. Sí, recordemos que habían sido pedidos. Sí, claro, bueno, desde nuestra bancada lo que habíamos solicitado en su momento es,、eh, bueno, el destino de la recaudación de, de la venta de estos terrenos, que、eh, no, no fue enviado un informe y en las reuniones que hubo、eh, fue ambiguo, no fue preciso.、Eh, también solicitamos un pedido de informes sobre、eh, la situación financiera del Ejecutivo. De, de la municipalidad, perdón, este, lo cual no fue contestada. Y bueno, creemos que es sumamente necesario este, en un apuro de, de, de, de venta para la enajenación, de, enajenación de, de tierras para ventas, ¿no es cierto? Hay que evaluar esta situación también, porque si no se podría llegar a, a pensar o presuponer que hay un, hay un déficit o hay un desequilibrio en las cuentas y que esto se utilizaría para poder este, cubrir eso, ¿no? Y también con respecto Que sí llegó del Ejecutivo Municipal este, sobre el valor de mercado de los terrenos que sí entraron en el proyecto, que son las tres reservas fiscales,、eh, informan que、eh, ese valor se sacó a través de datos de operaciones conocidas sin especificar cuáles son estas operaciones conocidas. ¿no、es cierto? Y también que es por, por, por profesionales de la Secretaría de o b r a s Públicas, y lo que no informan es si, esos, eh, eh, si están habilitados en su incumbencia en las profesiones ¿no、es cierto? para poder realizar tasaciones. Este, y también, bueno, obviamente, que falta la forma, la metodología y, y el criterio con que fue tomado ese valor. Así que bueno, consideramos en la segunda vuelta, el día de hoy, que no tenemos todos los elementos necesarios como para tomar una decisión con respecto a, a, la, a la viabilidad del proyecto.